Anterior <laughs> radial in plane radio in train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 Thank <laughs> <laughs> you. la sardine su nombre es fenal que de paspina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 ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora algunas? ¿Conocen por ahora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 No, parece que sí por acá sonido Fins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 imagino y definir entonces que para poner música se así. Tengo Google, hago la pluma de sonido. Y no tengo Google. Fernando, no me escucha. Y Alejo, que está ya tampoco. um when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 Thank you. y Thank yeah. <laughs> you. ¿Tiene el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 ¿Qué era? Thank <laughs> asi sí? Milena Venegar, ¿sigue ahí? Sí. Pero se fueron malos. Ya. Hay presidente y Al vill að leikla að og var hefðiur fagast i que que sí, a ah. la larga bueno, mentira, eso está cortito ay no, increíble, esta ferrotera y con esta un doble falsa ¿cómo era ese cañito? el juguete ahora va a tener un trago mandarle la foto a la grieta de la carretera claro, recién hecha y ya les quedo más the lady the lady ¿Te acuerdas de tu canción? Sí. La escuelita, sí señor. No, con la virtualidad. Con <ríe> <ríe> <ríe> la línea 3, 4 <ríe>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 no, no, no, Apenas fui. No. into a wadell and <laughs> É o próximo tema, yeah. y ontem pelas fecha en dio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 Sobre el minuto 28, un golpe de la área de Tlocco Chirini sobre Ami Raxmaní fue sancionado como penal de los locales por el Baja. No le ni es convirtió punto blanco en los acero definitivos en la victoria. La bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde el departamento del Putumayo. Aquí Eduardo Perdomo, su amigo, eh, incondicionalmente aportando hombro a hombro a la tarea de construir una paz con justicia social.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 Eh, de Paz, Heiler Mosquera. Un abrazo para todos y hasta luego. de venta de la nueva familia Sánchez en el 21, todos los beneficios al sacrificio de febrero, se va a dar por el de interés pagando sus tarjetas de autodomía ¡Hombre ya! ¡Cocinen tranquilos! ¡En la casa los no saco yo! Encuentren su lado, platos saco con desengrazantes para limpiar sus platos y mar...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 Hola, hola, hola, hola, hola, hablamos, hablamos, referimos, referimos, huella viva, huella, huella, huella, huella Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. huella, hablamos, pensamos, decimos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos, probamos Vivimos, decimos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 por mi por mi calidad de vida porque no quiero morir morir de silla, yo no quiero morir, tirá hay una decía, no creo que vaya a morir de cualquier otra cosa, pero que me infarto alguna cosa, pero que me deje de deteriorar, porque no me quiero tomar medicamento hasta mi fuerza era por mis hijas. Ahora ya estoy en Valencia, ¿verdad? Valoro tú. Doctorcito mamá. Dejo, pues yo a veces no suelo Utilizas como si fuera micrófono. ¿Esto? ¿sí? Y sigan ahora, sigan. A...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 Tou em cuidação meu coração tá te imprimir tou em cuidação e isso sim terminar el que vamos a hacer de de que, que también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 Thank <laughs> you. Thank you. Eh, siento un poco de nostalgia porque yo acabo el taller y pues de alguna forma siento que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 en primer lugar desde el video día con la verdad es que la verdad es que la verdad es que seguridad que están los pacientes que se nos seguran y pues en el tiempo que hemos compartido este mes ayer